ya llegó el maestro doggy que enoja a las malas mujeres ya llegó el maestro toby que incomodar los mantilones ya llegó el maestro to el líder de todas las redes de twitter youtube Instagram y TikTok El Maestro Doggy Primero que nada, José ¿sí? Quería estar encendiendo usted para hincarme Estoy hincado Yo estoy aquí arrodillado. Me lavé el hocico con gasolina, maestro, maestro, maestro, maestro Bueno, un día más, una clase más del Maestro Doggy eh, Ya lo saben, síganme en mis redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y todo el rollo Ahí vamos a meterle más cajeta al TikTok Apenas va un videíto ahí para que vean por dónde masca la maldita lizard. La iguana. ¿Cómo se dice iguana en inglés? Igual, ¿no? ¿Iguana? ¿Iguana? Sí, se llama iguana. Es... ¿Iguana? ¿Es lizard? No, es iguana. Iguena. ¿Tijuana? ¿Sabe qué le dijo una iguana a otra? ¿Qué no. le dijo? dale no, no, no. venga, garbanzo, ah, dígale, no, sáquelo. ¿Cómo te llamas? Y le dijo la otra, igualito que tú. No, le dijo iguana. Así? Ni iguana. siquiera. ¿No? O sea, si ya vas a decir no. un chiste de esos malos, avientalo bien, brody <ríe> Puro radio láser. Muy bien, señores. Vamos. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Saludos Chicago, Dallas. Vamos a seguirse las cromando por el agradecimiento de que nos dejaron entrar de nuevo. Claro que sí. También Denver, Sacramento, Fresno, Bakersfield, Los Ángeles, Phoenix, El Paso, El Paso. Ah, me mandó otro día un mensaje Lucy. Recuerdan Lucy? Como no. Saludos a Lucy. Y ya no le contesté. Pues me sentí mal, ahorita me acordé y no le he contestado, saludos a Lucy sí, y a no. toda la gente que de, de todos los tejanos Bien, vamos rápido, acá tenemos unas llamadas, recuerden que ayer hablamos sobre el hombre que dijo que Dios mandó al hombre vacío Y por eso creó a una mujer, para que estemos con una mujer, por eso muchos de ustedes terminan con cualquier mujer Porque creen que tienen que tener una y ahora si creen en Dios peor van a estar claro, van, a, claro. van a tener que tener una porque así se las mandaron para llenar ese hueco. Nos mandaron vacíos. Señor, yo creo que yo no soy hijo tuyo porque yo no me siento vacío y no tengo una mujer, señor. Creo que te estoy faltando. Juan, ¿cómo estás, brody? Buenas ah, tardes, maestro. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Este, sí, tengo dos preguntas, bueno, dos o tres. Ahí me punta porque después me olvides para que no me olvide. <risa> este, lo que lo que pasa es que Eh, tenía ya, bueno, estaba yo juntado, pero ya no, ya no, bueno, tenía muchos problemas al límite que llegamos a los golpes. Entonces, este, bueno, nos separamos porque después ella se embarazó, fue un un embarazo no planeado, yo no lo quería yo. Bueno, o sea, no, sinceramente, así como ustedes Oye, oye, no, brody, no me, lo... me recordaste aquel que dijo, oye, mis vecinos, no sé, son ahí, están, no, no, no se separan nunca, dijo, ¿no? Dijo, no, se si la pasan peleando. O sea, se, siempre están agarrados a, a golpes, pero bueno, se separaron. ¿Cuánto duraste con ella Ajá. antes de separarte? Eh, me junté, bueno, estamos en tiempo extra. ¿o? ¿O no? no. ¿Qué dijo? Oh. Estamos en tiempo extra porque quiere soltar su <risa> demonio. Ah no. ah, no, mira, en tiempo extra es otro rollo para que la gente sepa y síganme en YouTube, sigan el canal Ajá. El Maestro Doggy, pero a ver, hazte cuenta que estás en tiempo extra, venga, tú di cómo cómo ah, bueno. es. La verdad es que la bueno, la neta, a esta un porque me me junté de veinte años de veinte años con una pues ya con una madre soltera que ya tenía dos hijos uh -huh. entonces perdón tenía... déjate te ayudo sí es verdad sí estabas <risa> bien así como dijiste era los veinte años se que se juntó con una mamá soltera y luego con dos hijos Ajá, ¿Y qué pasó? Tenía dos hijos y este pues la, con la niña siempre tuve problemas la neta siempre tuve problemas la ella siempre lo tenía bien en y todo y siempre tuve problemas con ella bueno Eh la cosa es que después de Leo de, me conté de 22 años, de 20 años, que de 22 años fue cuando se embarazó. Entonces, yo no quería yo y de hecho hasta le dije, "No, pues hay que abortar y así." Y dice, "Ah, no, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera con el cuerpo." Así es que te hablen. La cosa es que no no pude hacer nada y pues ni modo. Ahí su hijo se embarazó y después de seis, bueno, ahí tenemos problemas en ¿En qué? A ver, se cortó. Sí. A ver. Oye, lo, lo que a mí no me cuadre, que le iba a preguntar a él, tienes 20, 20 años, te juntas con una más soltera, dos hijos, el, la niña ya no te la llevas bien, lo que sea, yo siempre les he dicho, los niños, la verdad, digan lo que digan, pues, son una, una carga, es lo, es lo que es, y más si no son tuyos, eh, es una carga que hay que llevar, hay que saberla manejar, la palabra carga no lo tome negativo, tómelo como ustedes quieran, pero carga es carga, ¿no?, que donde los dejo, que es del otro, que la la la la la, la, la y necesitas mucho amor y paciencia, pero y, y esta parte es la que a mí a mí siempre me tiene confundido no, me tiene bien claro de que hay gente muy enferma. Si tú no te llevas bien con alguien, si tú no te llevas bien con alguien, tienen problemas, primero para qué siguen? Segundo, ¿para qué tienen hijos juntos? Y yo he escuchado esa famosa frase, ya muy macabra, es que un niño va a venir a estabilizar la relación. <risa> José, su... y, y en vez de ir al psicólogo, dirías, o una terapia de familia, dirías, oye, eh, la relación anda mal, hay que embarazarnos, mi amor. Sí, pues mira, el embarazo dura nueve meses, va a ser nueve meses de pedos. Ya en cuanto a Nazgar se arregló todo. ¿Ustedes creen que así funciona? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que los que tienen problemas que con un niño van a, a, a alivianar una relación? Imagínense ustedes, oye... ¿Qué? Pues hay que embarazarnos Porque yo creo que vamos, ya estamos teniendo muchos problemas Con eso se van a arreglar Es una mentira, dejen de jugar con vidas Son vidas que traen al mundo Oye, y mamá, ¿y por qué me tuviste a mí? Pues para arreglar un pedo con tu papá que no, no, no, no hagan eso no A ver, Juan eh, Estando mal, estando todo mal aún, aún así se embarazó, ¿verdad? Sí, aún así se embarazó Y este pues, ¿Y? Tuvi, Bueno, tuvimos a la niña Después de medio año de separado Regresé con ella y otra vez volvimos a los golpes Después de un tiempo a los golpes otra vez Y mi punto aquí Oye, ¿sí se ponían buenas era... la, las las peleas o ahí dos, tres? ¿Mandé? ¿Sí se ponían buenos los madrazos o no? Pues pues sí, porque Bueno, me mordía y la rasguñaba yo Ay. Y todos marcados, así salíamos Hasta ni usábamos ropa de así Como camiseta o así Ni usábamos eso Porque todos marcados de mordida, rasguña y todo eso. Pero después terminaban teniendo sexo, ¿no? Pues sí, pues sí, uh -huh. pero esa es la bronca que este, para yeah. llegar a un buen sexo así, algo chido, tenía que pasar a, después de los putados y la neta está así. <risa> Yo diría que sí. Ok, bueno. A ver, sí. pasa eso, Brody, eh, regresas con ella y ya te separaste otra vez de ella o sigues con ella. Eh, sí, lo que pasa es que nos venimos a Puebla segunda visita. Pero pasó un inconveniente que pues en este tiempo, mi bueno, mi mamá estaba enferma y pues desgraciadamente se nos adelantó. Entonces, como teníamos el viaje, bueno, segunda visita nomás por un mes. Tú estás en Puebla entonces, ahorita. Ajá. Teníamos el viaje por un mes, y pero entonces ella se adelantó, yo me quedé más tiempo. Y después de 15 días así, le dije, sabes que la gente ya no quiere nada contigo. O sea, yo ya traía yo la espinita de por sí. Ya no creía nada, así pero no sabía yo la manera de, de, de decírselo, de zafarme, de, de así, como ustedes dice. Cuando una tóxica es este así muy rebelde, no encuentras ni la manera de cómo zafarte. Sí, porque, tienes que ir poco a poquito con las aicas, estas ándale. con las psicópatas, estas locas, tienes que ir poco a poquito, claro. Ándale, así. Y este, ahora el punto es que ahorita en mayo, principio de mayo yo voy a ir. Y pues ahora sí tengo que convivir con mi niña y eso, pero... Tengo miedo de recaer otra vez y pues leo siempre volvemos a lo mismo al problema golpes y chivas. claro a, a, ver, a ver brody eh, eh, no tengas miedo que vas a caer es 100% seguro que va a pasar que vas a que van a caer al, a los golpes y todo la única Ajá. manera que ustedes no es, pueden estar la mejor manera para estar bien ustedes es no estar juntos o sea esa sí. es la mejor manera ella por algo terminó con su ex Y y por lo que ha sido siempre el que viene la va a llevar una de dos o la mujer ya es así o una de dos el otro Brody la dejó bien picada bien rebelde bien brava y tú vas a querer calmarla y no la vas a calmar el uh -huh. el el punto aquí es tú vuelves a Estados Unidos y lo que no, yo a te a Tijuana a Tijuana perdón ella está en Tijuana sí, sí. muy bien lo más eh, Fregón sí. es que tú no vuelvas con ella por el mira por el bien de ella por el bien de tu hija Por el bien de los otros chamacos que tiene ahí, los otros dos son de un papá o de dos o de dos. Eh, uno de cada uno. Te digo tres papás, tres hijos. Muy bien. Entonces eso no les dice algo y va a llegar un güey ahorita, va a llegar otro bro y va a decir, no es que la trataron mal, o sea, Brody uno, dos, tres güeyes, de verdad ustedes creen. Es lo que les digo siempre. <risa> ya hasta vez me trago. Pero el el asunto aquí es, a ver, ahorita regreso rápido. No. Te voy a decir que para terminar esto. Y te voy a decir qué es lo mejor, te voy a decir qué es lo mejor para todos, ¿eh? Ya vuelvo ya. El podcast más chido para escuchar era la Para escuchar es el chido. Para escuchar. El podcast más chido. Bueno, estamos de regreso. Con eh, nuestro amigo Juan está en Puebla, eh, su mujer en Tijuana. Eh, es una relación muy tóxica, eh, me imagino. Pues los dos, ¿no? Porque está en este Brody le le encanta el rollo. Dice que así tenía sexo más emocionante después de las peleas. Eh, tiene una hija con ella. Él le pidió que abortara. Ella no quiso. Dijo que era su cuerpo. Ahora lo importante que Brody, lo que yo sí te aconsejaría. es de que no vuelvas con ella, pero sí estés al pendiente de lo que necesite tu hija, especialmente. Eso es lo más importante. Ahora que te diga, pues si no vuelves conmigo, no ves a la niña. Hay hay formas legales para que tú arregles ese asunto. Va a ser difícil, pero lo vas a conseguir. Y tú puedes, así como estás platicando a mí, decir por qué y todo este rollo. Además, digo, ya cuando les digas, miren, esta mujer tiene un historial de violenta, por eso... Y a rato va a llegar otro igual, creyendo que, que esa mujer es una dulzura. Entonces, yo te aconsejaría, Brody, que te encargues de tu niña y que no vuelvas. Ajá. Otra cosa, ¿cómo para hacer, tratar de ser un buen padre con niña va así? ¿Cuál sería la manera así como para estar más o menos, mano, más lo más al tanto que se pueda o ser un buen padre? ¿Tú vas a estar viviendo en Tijuana también? Eh, sí. Long. Bueno, lo que pasa es que tengo familia acá también y pues mi papá ya está grande de la también. Mm. Entonces, pues, él también no sé cómo hacer, si allá o acá, no sé. Mi papá ya tiene arriba de 70 años, entonces también... No, pues mira, brody, te puedes dar tus escapadas. Además, no creo que salga muy caro un vuelo de Tijuana a Puebla o de repente un autobusazo. Y, y si vas a vivir en, en Tijuana... Para hacer un, un buen padre estar lo más que puedas ahí. Te digo, yo tengo a mi hijo, él vive con Ajá. su mamá, de repente conmigo. ¿Y por qué? Porque queremos ser lo, lo más que se pueda, que esté con los dos. Y también decirle por qué no podemos estar juntos, eh, hay cosas que suceden. Y eso lo vayan entendiendo cuando tu hija tenga mucha convivencia contigo, mucha convivencia con ella. Al final si están separados o no ella va a entender va a decir no no importa pues con que me traten bien a mí y mi papá siempre haya estado ahí es lo mejor lo más el más tiempo que puedas que nos vamos a ir de peda que nos vamos a ir esto sí pero de vez en cuando no siempre ahora eres un papá brody eres un padre que debe estar el más tiempo que se pueda con tu hija y eso es eso es la mejor forma de ser un buen padre y, y dar y darle un buen tiempo hay papás que Pues yo tengo a la niña el fin de semana, pero la tienen y se la dejan al, a la abuela. O se la dejan a la hermana y se van de desmadre y nunca están con ella. O sea, es de verdad convivir con ella. De verdad estar lo más que se pueda con ella. Sí. Eso. Sí, muchas gracias, maestro. Ahora sí voy a... Yo trato de seguir sus consejos. Al principio la pero pues, como dices nunca hay nunca es tarde para echarte para para arrepentirse sí, nunca cara, es tarde hecho, pero échale ganas Brody el consejo maestro Échale me ganas te voy a meter una palera de puro gusto de hablar con usted esto y y si vas a llegar a Tijuana y nos traes una un molito unas hay unas eh, cómo se llama las tortas garbanzo de Puebla este No, no recuerdo ¿Cómo man? le dicen ustedes a las tortas, Juan? El garbanzo está bien, güey, ni le pregunten <risa> Semita Pero poblana si Una semita poblana, bro <risa> Claro El garbanzo no está güey Nada más está en un proceso Oye, de, Está en el proceso ahorita, está bien oh, Qué bueno que saliste de ese mal Tú tú. <risa> tres hijos de tres papás diferentes Tú llega con esa mujer Vive en Tijuana la encuentras ahí en la parada del autobús o en la tienda y si la chava tiene buen look o sea, acá buena onda y le vas a decir, ¿qué onda? ¿qué pasó? es que mi ex era un hijo de tantas por tantas y, y sí, aquí los dos son él lo aceptó, ni lo estoy defendiendo nunca lleguen a los golpes con una mujer, brody ni con un hombre, ni con nadie no a los golpes Déjese a los boxeadores. ¿Les gustan los madrazos? Métanse el jiu-jitsu, kickboxing, boxeo ahí. Suéltenla. Nada los va a llevar. Es que es el orgullo, maestro. Orgullo de qué puñetas, qué orgullo vas a tener. Eso okay. qué. Ustedes son más inteligentes que eso. Mucho más inteligentes que eso. Menos con tu pareja. Los niños viendo ahí. ¿Qué es eso? Yo opino, maestro, que en su libro, que va a salir ya muy pronto, ya vi que está trabajando en él, Debería de existir un segmento del libro donde diga señales para identificar las luces rojas de una relación. Y a veces ni hay, ¿eh, Garbanzo? Pero, pero, por ejemplo, en este caso sí había. Iber. No, eso ya no son luces rojas. Aquí ya son choques, Garbanzo. <risa> bueno. Oye, ya, perdón, golpes. No, o sea. no, pero, por ejemplo, o sea, el irse con una mujer que tenía tres hijos de tres papás diferentes era como que, oye, no, aguas. Ah, sí, claro. Sí, sí. Pues bien muchachos, síganme en mis redes sociales @elmaestrodoggy el Maestro Doggy Y voy a regresar con lo que hablábamos ayer Del Brody oh, no. De este video Donde dice que la mujer La mujer puede vivir sin el hombre Y el hombre no puede vivir sin la mujer Si ustedes son hombres y, y no están con una mujer Qué falsedad. Ustedes lo que están haciendo Es faltándole a Dios Dice, y que la mujer no Y así puede faltarle a Dios, ella puede estar sin un hombre Así Eva la hayan hecho dar, ¿No? eso debería ser pecado capital, eh. Ay, ah, es que primero Dios hizo al hombre y se enseñó a echar a perder, y después hizo a la mujer. ¿Dónde? Diría yo, hizo al hombre y después le sobró, dijo ¿qué hago con esto? <risa> <risa> <No>. <risa> es el podcast que estás escuchando, el show de dando el chocolate. El podcast de hecho bajito todas las tardes. Bueno, señores, eh, estamos de regreso. Ya habíamos eh, platicado sobre esto el día de ayer y quiero volver a ponerlo porque no se me hace justo que cuando una persona agarra musiquita y la pone de fondo como triste para empujarte a que hagas cosas eh, se me hace se me hace cobarde se me hace cobarde que usar la palabra de Dios para empujar a hombres a que hagan cosas que no quieren hacer o cosas que no deberían de hacer. Eh, aquí eh, yo respeto la opinión de todas las personas cada quien piensa diferente pero no se me hace justo que una persona venga y te diga que tú no eres nadie o que tú eres vacío si tú no estás con una mujer recuerden Brodis eh, las creencias que tengamos las, eh, esa es una cosa pero otra cosa es querer meter a todos ahí y decirles si tú no tienes una mujer Estás faltando a Dios Y lo dicen con una facilidad Que de verdad llama la atención Y entonces De eso quería hablarles Para los que no saben de qué estoy hablando El audio se llama el Brody Freddy De Andan Una mujer no necesita un nombre Y así lo tituló el Brody, le, le valió Escuchen esto nuevamente Y lo voy a, a platicar otra vez Porque el día de ayer recibí muchos mensajes Maestro Ahí, ahí se escucha música maestro Sí, eh, me dijo, eh, escucho con música. ¿con? Sé que tu mano sí, bro, no. no sé, bueno, bueno. La cosa es que me dijo, <coughs> eh, me dijeron, bueno, maestro, qué bueno que habla de esto, porque alguien les tiene que poner un alto a estas personas. Yo no le voy a poner un alto a nadie. Simplemente quiero que reflexionen sobre lo que se dice aquí. Imagínense, mujeres que me están oyendo, ni ustedes dependen de un hombre, ni ustedes necesitan un hombre. Es verdad. Ni un hombre necesita una mujer. Cuando digan, es que el, el hombre sí necesita a la mujer, entonces no no estamos hablando de igualdad, no estamos hablando ya de por todo lo que luchan y todas estas situaciones. Además, el Señor dice que nosotros somos unos calenturientos, que ocupamos estar teniendo sexo con una mujer y la tenemos que tener. ¿A que lo tenga. Eh, entonces, eso para mí es como que... O sea, que nosotros tenemos que tener una mujer todo el tiempo, si no, no somos... Eh, si no, o sea, como que tenemos que estar teniendo sexo. Y dice que las mujeres no. Y yo siempre les he dicho aquí, a veces que dicen, la mujer me mandó a dormir, o la mujer al sofá, o me dijo la mujer, esta noche no va a haber, como si la mujer no necesitara, como si la mujer no ocupara, como si la mujer... A ver, ¿ese señor en dónde vive? ¿O qué mujer tiene que, que, que su mujer no, no le gusta o qué? Oiga, o sea, cuando él tiene sexo, ¿Su mujer no disfruta de esto? Es pregunta, ¿eh? No estoy diciendo que así sea O, o al caso la, Las mujeres mienten muy bien, bro Y se entiendan Ellas se pueden meter con 10 güeyes Y tú ni cuenta te das Entiendan eso ¿Ok? Ahí va El gran error de muchos hombres es pensar Que tu mujer te necesita Déjame aclararte algo Tu mujer no necesita. Una mujer anhela estar en la compañía de un hombre que la aprecia a ella. Recuerden que Adán fue el que tenía un vacío, porque Adán tenía algo que a él le faltó. ¿En qué momento dicen en algún lugar que Adán tenía un vacío? Ningún en ningún momento, maestro. No puede no puede manipular la gente así, de verdad, eso es un, un coraje, recurso muy bajo, da coraje. Un recurso muy bajo, ¿eh? Qué bárbaro. que Dios suplió en Eva. Lo que no comprendo el día de hoy es cómo en el mundo rechazamos la persona que Dios creó para nosotros. Las de, las desprec. Oye, este, rechazamos a la persona que Dios creó para nosotros. ¿Y cuál es la persona que Dios creó para nosotros? Pues basado en sus comentarios, pues es la mismísima mujer de la que habla. ¿Pero de cuál? Que... Ah, bueno, usted sí tiene razón. Es el ¿Cuál? concepto que él no tiene claro. ¿Cuál mujer creó para nosotros? Que me diga cuál fue. Ahora, si yo soy ateo agnóstico, también de ahí, ¿qué, sí, eh, qué hacemos? Eh, sí, va a ser mi otro punto. o sea A mí nada, no me toca. O sea, si tú eres ateo o lo que sea, tú no tienes un vacío. Ah, no. Estás viendo empacado porque no tiene. Ahora, no, imagínate Imagínate ese señor, tienes que tener a alguien Porque estás vacío, ¿verdad? Mi pregunta es, tengo un hijo de 13 años ¿Él ya necesita llenar el vacío o a qué edad? A los 18 Ya necesita llenar el vacío, a los 19 A los 20 Y si me dice, no, pues cuando esté preparado Ah, entonces quiere decir que si la muchacha está preparada A los 18 y él hasta los 20 La rechazó, faltando a Dios Pecando No dejando llenar el hueco Ven cómo necesita uno nombre no, y ves tantos motivadores ahí videos y, y música le ponen y todo el rollo bueno sí sigamos escuchando esta barbaridad ya no maestro sí sí cómo no Amor. que sí las tratamos como basura y escucha lo que pasa las tratamos toda hijo. mujer tiene un límite ah. todo tiene una fecha de caducidad Toda mujer solamente puede aguantar hasta cierto punto y el día llega donde ella rompe interiormente en su alma y dice, ya no puedo. No es que no quiera, porque muchas de ellas trataron y trataron y se humillaron y se humillaron. Y después un día algo pasa en la mente de la mujer y ella dice, es que yo no te necesito. Es que mi vida es mejor que... Sin ti, que contigo. Y déjenme decirles desde ahorita, y esto es lo que mujeres me han dicho en consejería, y esto así lo hizo Dios. Diferentes hormonas, diferentes necesidades. Un hombre necesita a una mujer físicamente. Una mujer dice, ¿Qué? yo estoy bien. Sin un hombre, yo no. Las mujeres me dicen en consejería, Las mujeres me dicen en consejería, los hombres necesitan una mujer para estar teniendo sexo, porque no podemos parar. Según es de Brodin su mente, es, pero las mujeres hasta las así. Le voy a decir al señor Freddy de Anda, don Freddy de Anda, yo estoy muy de acuerdo en su intención por reunir familias y parejas y, y tiene buen tiene buena vibra y él, él ha hecho cosas buenas. Pero aquí sí se le fue la onda. Y fíjate, cuando tú tienes enfrente a una mujer y tú le preguntas, señor de anda, ¿usted ha engañado a su esposo? Usted, señor de anda, ella le va a contestar, le aseguro, 99% seguro, quiere decir que no, que ella jamás lo engañaría, que no se metería con otro, que ¿por qué? Que no tiene necesidad. Y desde ahí ha creado usted su concepto sobre las mujeres. Ahora pregúntele a un hombre, oye, ¿Tú has engañado a tu mujer? Pues ya ¿sí, ha tenido dos, tres por ahí. Y tal vez el hombre ni es verdad, porque uno como hombre se quiere sentir más hombre diciendo que estuvo con más de una mujer. Tú pregúntale un brody, una carne esa. Oye, güey, ¿y qué tal? ¿Y qué tal aquella? ¿Y la otra? Oye, ya dejó una pa' comadre. Y tal vez ni es verdad. Pregúntale a una mujer que se metió con diez güeyes. Oye, amiguis, ¿y que anda con el entrenador del gimnasio? Hay nada que ver. ¿Y sabes por qué? Porque las las otras amigas se las tragan. Va con el señor de anda, que Ahí. es el que habla de Dios y todo. Y le, ¿tú crees que le, ay, sí, de anda, fíjese que me metí con fulano y fue. No, ellas me dicen que ellas no tienen necesidad. Ok, ellas me dicen que no tienen necesidad. <risa> es esto, de verdad, que no tienen necesidad. Señores, Debería. Ten, tenemos un, y luego más ahorita estamos en una oleada de zorrismo. El zorrismo está a todo. Y van a decir, los hombres somos unos unos zorros también. Estamos en la era del zorrismo. Ustedes están pagando por sexo, están perdiendo su tiempo. Están buscando mujeres en internet, están perdiendo su tiempo. Vayan afuera, ahí están. Cotorreense en buena onda, vítenles un drink, eh, hablen cosas fregonas. Ya lo tienen el sexo. Cuídense mucho. No le crean al señor de anda que las mujeres no tienen necesidad Veras hacer, hacer una encuesta una encuesta para la, debe ser hacer la encuesta en las páginas del show también a, a las mujeres les gusta tener relaciones sexuales más si no les gusta pues está bien porque los hombres sí eh no podemos dar ni un no descuidas no no no nombre que tu mujer no te descuide de anda porque imagino que haces por todos lados pues bueno señor sigan en mis redes sociales arroba el maestro doggy Y aquí termina más con esto, ¿eh? Necesito a un hombre. Y hombres, paremos de decirle a las mujeres que ellas, sin nosotros, no son nada. Tú sin mí no eres nada. De esto Hoy, hablaba el día de ayer, ¿no? De que perfecto. si alguien dice tú sin mí no eres nadie, ¿eh? no eres nada, son las mujeres. Así que, a ver. El videíto dura tres minutos, se los voy a poner en las redes de mi, de mi página y luego ya, a ver si me lo puedes agarrar el video Luis para compartirlo y poner ahí mi, mi caption sobre esto. ¿Me agarman su? Este cuate, maestro, debería de hacer un video con la misma musiquita Y en nombre de Dios pidiendo una disculpa a toda la gente por decir No lo era. va a hacer No, pues claro, de, pero debería de serlo, porque sé que es un hombre correcto o sea A ver, yo entiendo ¿no? que el brody diga que el hombre es así, así Pero ya cuando metió a Dios y que sí, eres no. un vacío no. Así que si usted no está escuchando ahorita, señor eh, Que va manejando algo y no tiene una mujer Usted vacío. está vacío sí. Oye, ¿y qué onda con el hombre que le ruega a la mujer? Uy, pues, para que esté con él Y ella no quiere Y el brody es bueno, no le ha hecho nada y ¿Qué pasó? ¿Ella no está negando El lugar de Eva? Ya está también pecando, ¿no? Pecando, uy, uy. Ay, señor de anda, pero qué bonita musiquita Abajo, eh, a ver si me pasa el piano Para <risa> yo hacer un video todos los tardes aquí Miren la música que yo pongo <risa> No, con razón ¿Eh? El pejalal que trae ahí Eh, por se enojan Bueno, cuídense, vamos a tener más llamadas, viene el tiempo extra, eh, más ahí sigan mi canal de YouTube, El Maestro Doggy, y ahí tengo el tiempo extra donde esas cosas no salen al aire. Saludos Chicago, Dallas, Los Ángeles, Houston, El Paso, Denver, Sacramento, San Francisco, San José, La Bahía. A cromar se ha dicho. tomarles toda la... <risa> Es el podcast que estás escuchando el show Perano Chocolate el podcast de Chovachito todas las tardes extra con el maestro en el YouTube y el podcast vamos a escuchar con el maestro a la censura vamos a mandar extra con el maestro Dodi señores En los libros hallarás el tesoro del saber. Muy bien, era algo que quería el chavo ruco como el garbanzo. El, mamadas, el, eh, está poniendo. Ese, no, mamadas ah, las tuyas. Ay, ah, pónganme la del tesoro del ah, saber. No, no. ¿Qué vas a querer ahorita? ¿Que te pongan también papá soltero o qué? No. ¿O, ¿O quieres que te ponga Jorge Ortiz de Pinedo a como ver. el doctor? ¿Cómo se llamaba? Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Cómo se llamaba, este, ¿Cándido, Cándido Pérez? Cándido Pérez sí, sí. No, no, no, Burbujas, Odisea y todo eso más. Pero hay, hay un, hay un por qué. No se desvíe, maestro. Sí, no, no hay que desviarnos, porque eres un experto. Bueno, aquí no hay rating, aquí hay views. Y si la gente se va, es por tu culpa. A ver, venga. El por qué era, maestro, de que ese tipo de enseñanza de esas canciones es vieja, es antigua, ya no funciona. Lo que funciona es lo que usted nos enseña. ¿Cómo nos Viene enseña? A aprender, no a aprender escuchar a ese imbécil, a este, Doggy. por favor no hay que dígale al pinche de... gordo que si sí va a hablar sin ganas que no, mejor no, no hable el tiempo de la gente que viene o, oye diablito ex, pero ¿no? tenemos ya años pidiendo que le eches ganas a la hora de hablar te sigue valiendo reata sigues que... hablando no. sin ganas y eso no me está gustando y eso me hace enojar no es tanto que no tengas ganas más nada más que dejo que termine la gente hablar y luego yo me meto muy bien eh, perfecto eres eres muy educado a ver habla eres el micrófono número dos aquí deben de poner una marca porque siempre habla como habla como Como que habla fuerte, pero de qué que se distribuye todo el sonido adentro, luego ya sale las obras. Es que lo que pasa es de que allí en los controles me tienen al mínimo para que no hable, no me escuchen. Sí, como los locutores de antes, ¿no? Sí. Los locutores de antes tenían el micrófono y, y siempre le bajaban el volumen al co-host, o sea, al que los Oiga. acompañaba. Es esa radio vieja, ¿verdad? Pero se sigue dando también en los conciertos a los a los que no son los los que sí, cierran, va. no bueno. les prenden todas las luces. No, eh, lo que pasa es que si tú vas a ver al, al del concierto, al mero mero, y alguien más abre, o dos o tres, ahí les tienen las bocinas a medios chiles y llega el otro y, y se oye, ¿no? Puf, puf, puf. Los temerarios, así. Pero bien, pues... Jürgen Dam siendo Jürgen Dam ya lleva tres. Se está desviando, maestro. Jürgen Dam siendo Jürgen Dam. ¿Vas a tener bebés? Me, escri me escribe alguien, la pregunta esa. La respuesta es de que... Ya te, ya las de que ya tengo un bebé y oh. vas a tener bebés, tengo unas bebés por ahí Sí, y, y, y, y tengo unas bebés por ahí y a ellas les gusta Y están contentas, no le crean a aquel brody diciendo de que las mujeres pueden estar oh. sin un hombre Ay, hijo de tu... Oiga maestro, a ver, vamos a hablar ya, de, entremos en tema Yo sé que usted tiene más de una novia, no novia o amigobias, no, no sé cómo se llaman Yo ya entré en el puto tema hace dos ver, horas. No, no, pero es que vamos a hablar ya derecho. Ah, ¿Está bien, estaba hablando Está derecho? bien, maestro, decirle, como usted ya tiene esas mujeres, decirle, ¿sabes qué? Yo tengo otras amigas que también tengo sexo con ellas, no eres la única. ¿Eso está bien o, o es de plano ser uno muy muy corriente? El soltarles así, que sepan. ¿Sí o no? Y contésteme como chingado hombre que es, no vaya... La, Brady, la Dígame la pinche verdad porque cómo se te corre, brati. No se si no, ven en cosas mamadas. Conteste bien. Ay, carajo. Este güey cree que es todo Cállate chiste. Cállate tú, chipanzón. Deja que de su clase el ¿Qué? maestro, imbécil. Mira pinche gordo. Nadie viene a escucharte pre... a ti, güey, la wey, verdad. tú estás tragando como marrana sí, suelta en Por corrala. lo menos tengo para tragar. Eso no es el pinche Tú no tragas tema. porque tienes miedo que se te vaya a quedar diente en un hamburgueso oh, o algo. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no? Deja que conteste el maestro. A ver, Viruta y Capulina, espérenme. Dice, ah, Viruta y Capulina no era flaco, perdón, entonces tú, Viruta y el gordo. El gordo y el flaco, acá se juntaron Viruta y el gordo. Y acá está... Eh... Ah no, es capulina y el gordo y viruta oh, y el. Capulina, Flaco. Se juntaron de... dos en uno. <risa> no, no sé, a ver, la, la pregunta del garbanzo estás. es que si tengo dos o tres viejas decirles ser sincero y decir sabes que tengo dos o tres viejas, ¿no? Sí. Okay, cuando te refieres a tener refieres a que tengo soy somos novios. No no no que que se las. Ah, deja que me caer. Las ando dejando caer. Sí. ¿Por qué le a decir? No, yo es una pregunta. O sea, no no, o no no no no no es necesario. Mira Garbanzo, si bien una relación es abierta y es de coger, de tener relaciones sexuales y ese rollo, también es un poco incómodo que, que tengas que decir, ah, terminando dejando caer a fulana. ¿Sí me entiendes? O sea, es como si tú traes una chava. Es una muchacha bonita, te gusta, tiene sexo con ella, ¿verdad? Es tu booty call. Sí. Y de repente dice, ay ah, ya me voy. ¿Por qué? Es que ya ves que también ando cogiendo con Mario y con Roberto. ¿Crees que esté bien? Bueno, no, sí si se escucha tosco. O vamos a que no te diga que está teniendo su perón. Es que ando con fulano y fulano también salgo con ellos. Entonces uno asume automáticamente que están cogiendo con todos. Exactamente. Y, y además no te debe de valer reata. O sea, una sí, cosa sí, es que te valga madre. Sí. Y otra cosa también es que quieras tú que te diga que tiene a otro. Porque allí es ya cuando valió madre su onda de, de, de buricol, de cotorrear. Ahí echan a perder todos ustedes. Por sí, eso las era. muchachas se asustan. Dicen, ah, sí quisiera coger con un güey, pero luego se clavan. Y es el problema, por eso prefieren muchas mujeres andar con un casado, porque dicen, podemos coger, podemos pasarla bien un ratito y ya, porque si ando con un güey, aquí lo se, se clavan. Entonces, decir a una chava, mira, también ando con fulana y fulana, ellas también ya saben, si tú le llamas cada vez, una vez, dos o tres veces por año, te la dejas acá y tú crees que ella va a estar diciendo, ay, soy la única, sale sobrando. ¿Para qué? Eres un enfermo. No, brody. no, no, no Cada vez no, más ver, me estoy dando sí. cuenta de que tú tienes rasgos. Y, te, y lo voy a decir ahorita. A ver Cuando, con sus mamás. Yo la, sabía que iba con... La las preguntas sí. que te haga tu novia, las preguntas que te haga tu mujer, tienen que ver con lo que ella quiere saber y la, a dónde quiere llevar las conversaciones. Este Brody, lo tengo conociendo años, es un posesivo, eres un güey celoso, y eres un güey de verdad que... Sinceramente, si yo fuera mujer, ya hubiera detectado qué rollo contigo, bro Ya. Claro, güey. A ver, está bien. Hora Eres de comer. No es... está bien, güey. No, no, ¿Cuál a, pinche está a, bien? A ver, ya le... Está bien. No, estás... Está bien. No está bien garbanzo. Yeah, estás bien mal. Hay otro pinche timón y Pumba. Cálmate, dude, Tommies. <risa> oh, Tommies Burgers. Mmm. Una mm. hamburguesa no cae mal. Regresando al tema del garbanzo, es un menso. Eh, no, este brody no, a ver, es, Debería de decir, güey, si no les dice No, caramba No les dicen los que están casados No, no les dicen es que los que tienen a la... novia Les van a decir los que se andan yeah. echando otra nalguita ahí ah, digo, A ver, a ver aquí uno puede Váyate, preguntar no Abiertamente Si van a estar aquí juzgándolo a uno, váyanse a la chingada ¿Hola? Ah sí, vamos a estar juzgando <risa> Vete a la chingada tú Eso maestro, sigue con su clase Ahora resulta que ya ejercer o, o dar un, un comentario sobre algo, es juzgar o sea a ver güey, si yo veo que un jugador falle un balón, digo ching, la falló el güey, entonces a ver, mucho de fútbol, tú lo hubieras metido tú por qué lo juzgas, espérate pendejo acabo de decir que falló un gol que lo hubiera metido, que otro <susurra> lo lo meten, cálmate sí güey, pero es que no mamen crees que es fa chinga tu madre me voy de tu casa, ya voy Y dame mis cervezas que traje. Oiga, no. ma maestro... Es que y dame, dame mis cervezas que traje. Vámonos. Aquí este güey le faltó respeto en su propio show. Le, lo mandó a chingar a, a usted mismo. A su... mí me mandó a la chingada. Ah, la, sí, a la en su, ch en su, su programa. ¿Quién es la señora aquí? A Ay, chingar. mire, lo mandaron. De... ¿Qué clase de... Es que no lo está escuchando. Por Pero eso. bien, bueno, esto es... Tiempo extra. La pregunta del garbanzo fue, ¿debes de decirle a la que traes por ahí que andas con otras? La respuesta es no. Ahora, si se enteran, no. ¿qué puede pasar? Díganme. ¿Qué, qué puede pasar si se entera? Eh, pues a lo mejor le molesta y lo manda a la fregada. ¿no? Exacto. Hay más. Hay más, ya. Ok. Ahora, si te si tú vas y dices, no, no, no, perdón, fíjate, ya la cagaste, ya estás involucrándote y te va a decir, y si no quieres pues que yo me enoje, pues no, ya no andas con otras. ¿Verdad? Y ya se acabó lo bonito Metieron el amor Es como que es que andan bien a gusto y se casan ¿Para qué? Andan bien a gusto Ok eh, Gracias maestro por su respuesta Muy amable De nada Espero Esto fue los... Tiempo extra con el maestro Doggy sigan en mis redes sociales Compartan esto Prendan la campanita Denle puto subscribe ¡Bing! Este Qué buen efecto tenemos Miren Prendanle la campanita ¡Bing! pónganle subscribe Y ustedes <risa> Sigan Okay. <risa> El que no lo hagan, ya sabe. <risa>